Fueron al castillo de María y h a b í a un millón de t a p a s f u、bueno, e、eh, n o un pincho, s muy t e n u d o s con un cuchillo. Plataforma colgando y, y temblando con mucha lava abajo. l a p l a t a f o r m a que subían y bajaban con vacío. Tenía... Pero cuando llegaron, Había algo raro en el trono, una cara de s p i d e r m a n como un bigote y una r i z como la de mario, cuerpo de palo, velo en el culo, con piel de cubo, con quien se ve que el mundo enviende. Se hacía llamar s p i d e r m a n